Bueno, vamos a visitar Orduña, vamos a hablar con Edurne Ortún de Coispen... ...porque tienen actividad eh, en el Foro de Agroecología. ¿Qué tal, Edurne? Hola, buenas. Esta tarde a las 5 de la tarde, ¿tenéis de nuevo actividad? Sí, he eh, marcado dentro de los huertos y jardines ecológicos de, de Orduña. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿De qué vais a hablar? que va a ser esta vez? Eh, porque ahora ya estamos casi, bueno, pues en momento de que se está durmiendo la, la huerta... el El ciclo comenzará en primavera, ahora que, que está también todos los árboles, el, la planta de nuevos arbustos, ¿qué es lo que se hace ahora? Eh, bueno, lo que vamos a hacer es eh, continuar un poco con, con las actividades que hay en torno a los huertos y jardines ecológicos de Oruña y en esta ocasión, pues bueno, eh, invitar a la gente a que se acerque a participar ya que hoy va a ser una tarde soleada Pues, eh, acercarse a los huertos y por un lado pues vamos a trabajar un poco en, se va a trabajar en, en los huertos pues eh, con aquellas labores que se puedan realizar porque la tierra va a estar bastante mojada y, y luego además pues bueno se va a tratar un poco el tema de la mosca blanca que es eh, eh, un tipo de mosca que la gente sí que estará acostumbrada a ver en las coliforess sobre las racicacias y es un poco hablar de su ciclo y también manejos para evitarlas y también algún tratamiento que se puede que se puede hacer. Incluso bueno, pues he traído ya que en esos hurtos y jardines hay hay unas coles, unas coles de milán plantadas que tienen esta mosca blanca, pues bueno, poder verla, poderla identificar y luego además ha traído para hacer un un pequeño tratamiento sobre esas Ajá. sobre esas coliflores. Sí, sí, sí. ¿Y que, que es, sí, y es pues, posible hacer un tratamiento e ecológico, eh, digamos, sin, sin utilizar, eh, bueno, pues, no sé, químicas? Eh, sí, al final, bueno, también, a ver, eh, sí se puede, en la medida de lo, de lo posible, siempre se va a intentar que exista ese equilibrio en, en nuestro entorno para que no haya una... Eh, Una desviación o que no haya una plaga o un número significativo de insectos que nos vayan a a, a nosotros a perjudicar nuestro nuestra plantación o nuestro en el entorno en que nos encontremos uh -huh. entonces bueno siempre hay que intentar eh que sean tratamientos eh que vayan encaminados o siempre eh, trabajar de una de una forma un manejo que vaya eh, encaminada al equilibrio, pero bueno sí que es cierto que si frente a perturbaciones pues va a haber que hacer alguno ...algún tratamiento... Sí, ...en sí, la sí. medida que puedan ser unos tratamientos ecológicos... Uh -huh. eh... ...pues así aprenderemos... A ...cómo se trata precisamente la, la mosca blanca... ...su ciclo, sus métodos de, de control... ...y su tratamiento... ...por cierto que... ...no sé si vais a participar en Aramayo... ...en esas jornadas sobre agricultura regenerativa... ...que, que me habéis pasado el cartel... Eh, ...lo que sin más os pasa el cartel pues para que abri, eh, hubiera una difusión... ...de que en Aramayo eh, mañana miércoles a las cuatro y media... ...va a haber una jornada sobre agricultura regenerativa... ...entonces pues para poderlo difundir también la ciudadanía... ...así como también pues mañana van, van a hacer los huertos aquí en Orduña... ...a las cinco de la tarde pues frente a la residencia de, de ancianos... ...entonces bueno también pues invitar a toda la gente pues bueno, para que vea que hay alternativas en todos los municipios y que se está moviendo en todos los municipios. Uh -huh. Bueno, os pues parece muy interesante toda esa iniciativa que lleváis a cabo en Orduña. Y para concluir, eh, estáis barajando la posibilidad de organizar una visita a una feria muy interesante que hay en Francia. Es un observatorio de, de, de variedades frutales locales, ¿no? Locales, uh -huh. exactamente. En, en Francia se lleva mucho trabajo realizado en cuanto a la recuperación de estas variedades locales. Y, y bueno lo que se está barajando la posibilidad sea toda la gente que esté interesada en la actualidad eh, no sabe, sabemos si va a salir o no eh, ese autobús, pero bueno toda la gente que esté interesada en conocer variedades locales francia es una esta esta feria es una una oportunidad muy buena para para poder conocer a nivel un poco ya a nivel de fuera de, del Estado, por así decirlo, qué, están, qué actividades están realizando y luego qué variedades locales hay, que Montesquieu está muy cerca de eh, de aquí, que son 300 kilómetros, entonces tienen también bastantes variedades eh, locales de del País Vasco. Entonces, bueno, pues también se podrán ver de, de aquí también francesas y, y luego no solo es eso, pues bueno, que también es una feria... ...donde se pueden adquirir árboles frutales... ...se pueden adquirir, eh, adquirir árboles frutales con de variedades locales... ...con portainjertos eh, adecuados para, para cada uno de los tipos de suelos... Eh, ...que también hay una feria también de productores locales... ...bueno, que va más allá de, de solo variedades locales de frutales... ...sino que hay mucha más información... ...entonces, bueno, pues aquellas personas que están interesadas... Eh, se pueden poner en contacto conmigo eh, para ampliar más una información en te, si quieres te dejo en un email sí. y un número de teléfono fijo y, uh -huh. y listo entonces el email sería ecoisten urduna puntocom y el número fijo sería el 945 38 40 50 pues muy bien, 945 38 40 50 todas aquellas personas que estén interesadas en visitar eh, Montesquieu, esa feria del árbol, las variedades frutales antiguas, una buena oportunidad no solamente para uh -huh. ver, para observar, para ver qué es lo que se hace por ahí fuera, sino también para comprar si quieren algún algún árbol, ¿no? Sí, bueno, también existe esa posibilidad, creo, aunque tampoco es en plan de ahí. Sí, sí, claro, claro, pero claro, bueno. bueno, pero que existe también esa posibilidad uh -huh. y es la verdad es muy interesante. Sí, sí, sí. Uh -huh. Muy bien, pues Edurne, muchísimas gracias por atendernos Nada, y eh, invitar buenas. a todos y todas a que se acerquen a Orduñeio, participen. Sí, en... esta tarde uh -huh. que Sí, sí, además que mira, al final no se queda muy buena, muy buena tarde después de estos días de, sí, sí. de tanta lluvia. La verdad que sí. Muchísimas gracias, qué riquasco. Nada, Zuri. Agur. Agur.